Pasando en esta tardecita de tu tiempo, mujer,、eh, ya estamos en la última media hora del programa. La, el tema musical era, por supuesto, Canción Sin Miedo, cantada en diferentes lenguas、eh, indígenas. Una belleza, una belleza de tema. Y hoy,、eh, en la editorial del programa, en el inicio, hablamos entre tantas cosas de. De la fiesta nacional del, del teatro que se llevó a cabo en La Pampa、eh, días atrás, y de, de lo, lo maravilloso que fue toda esa experiencia, de las obras que, que se pudieron ver en forma gratuita en diferentes salas de, de Santa Rosa y también aquí en t o a i Y hablamos de la, de la obra ganadora, pero ahora vamos a hablar de una. Que salió tercera,、eh, una maravillosa interpretación、eh, de Ana Paula Lara con la dirección de, y producción de Carolina Vergara. Se llama, la obra se llama Talle Único. Tenemos en línea telefónica a Carolina Vergara, a quien ya estoy saludando. ahora... Hola, Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, queríamos charlar un poquito con vos. Eh, para que nos cuentes, bueno, primero, qué significó esta premiación de, de la obra.、Eh, en tercer lugar, no es poca cosa, después de tantas obras que se presentaron en este festival. Y, y bueno, y contarnos un poquito también cómo surgió este proyecto. Bueno, nosotras obviamente estamos súper contentas、claro. con el tercer puesto, con haber sido premiadas. Para nosotras ya es súper significativo y, y valioso. Claro. Y, y、sí. también nos, nos impulsa a, bueno, a, seguir, a seguir mejorando, a seguir、eh, en movimiento, ¿no?、Uh -huh. Es una obra, Calle Único, es una obra que estrenamos el año pasado, en dirá, fines de diciembre. Sí, y la han representado un montón de veces, ¿verdad? Ya. Hemos hecho cinco funciones, Cinco funciones, sí. Sí. Cinco, cinco funciones.、Eh, l e presentamos a, a finales de diciembre, ahí casi con Papá Noel llegamos.、Uh -huh. Y después en marzo empezamos a hacer、eh, funciones. Hemos hecho funciones, estuvimos en el marco del aniversario del Teatro Español, justamente en el Teatro Español.、Sí. Después estuvimos por allá p o r t o、sí. Ay, en la sala Recrearte. Y hicimos funciones en ATTP, que,、bueno, que es nuestra sala. Um, y, y bueno y ahora en, la, en el marco de la fiesta también la fiesta provincial de teatro、okay. que, que fue muy hermosa la verdad que fue, fue muy lindo、eh, tenerla las, no, nosotras que somos teatreras viejas、eh, p a r t i c i p a m o s casi siempre de las fiestas nos, nos llena de mucha alegría poder、mm. participar es muy lindo encontrarse con, con las compañeras los compañeros los c o m p a ñ e r o s de la provincia y poder compartir el arte teatral que tanto Bueno, la actividad que con tanto amor hacemos es muy lindo y bueno, recibió también la fiesta en, en nuestra ciudad.、Eh, nada, fue muy lindo. Un montón de obras sí, que tuvieron、sí, sí. eh, mucho público, que eso se valora un montón y nos pone a nosotros como teatristas、eh, muy contentas también, porque de o sea, ver las salas explotadas de gente Oy, que se puede、sí. quedar afuera es, es muy valioso. ¿Qué te parece?、Eh, claro. Para toda la comunidad teatral es muy valioso. Entonces, bueno, nada, súper contentas. Y de bonus, para c o l m o somos premiadas para la obra. e m i a s a Así que, nada, súper, súper contentas, obvio. Y muy、eh, orgullosas. Hablemos un poquito de la obra, ya que no la tenemos este, a, la, a la protagonista, digo, a la actriz, Ana Paula、sí. Lara.、Eh, la obra, digo, que tiene como objetivo exponer una realidad individual, narra las vivencias. De una mujer con un cuerpo gordo.、Uh -huh. eh, contanos un poquito más、eh, de, de, de, de lo que es la obra en sí. Sí, es, es eso más o menos. En resumen, lo que es la obra Tallé Único es justamente、eh, el deseo de nuestro, o sea,、uh -huh. como, como hacedoras teatrales. De poder、eh, contar y de poder hacer uso del teatro, como siempre, como, como, como nosotras lo, lo valoramos y para lo que n o s o t r a s es importante, que es este puente para contar lo que nos pasa a la sociedad, a ¿no? lo que nos pasa a las personas. En este caso en particular, es、eh, bueno, justamente、eh, la vivencia de un cuerpo gordo que va contando cómo es vivir con las miradas clasificatorias、mm. con las que convive a diario. o ¿no? n Así、Eso、es. es. Eh, de、Bien. eso es lo que va a nuestra obra, es una obra que nos llevó un proceso、eh, de un, bastantes meses,、eh, hasta que llegamos a, bueno, como te decía, que la habíamos entrado en diciembre, f u e un proceso que arrancamos más o menos en abril. Bien.、Eh, y, y bueno, y que nos llevó a, a, que tiene como objetivo justamente poder reflexionar acerca de esta temática, y que nosotras creemos, consideramos que están atravesados la mayoría de los cuerpos, s、sí. o b e todo s los cuerpos de las mujeres. Eh, eh, y bueno y nada y esto sobre、sí. todo es, es nuestro, bueno, nuestro objetivo y, y es algo que nos, nos, también de cierta manera se está cumpliendo y eso independientemente de, de, de, de la premiación y todo para nosotras es lo más valioso como poder saber que la gente va a ver nuestra obra y el, el domingo lo, lo, lo, lo discute en, en la mesa、claro. de, en, sí. en, en de las casas ¿Sí? Para nosotros, eso, eso es como nuestro, nuestro máximo objetivo, ¿no? Poder, que podamos reflexionar en torno a esto.、Eh, Yo digo que. n u e s t r o s cuerpos están súper oprimidos todo sí, el tiempo. Tal cual, sí. Estamos en、no, el mercado y、mm, la sociedad、mm. eh, nos pide todo el tiempo querer tener, tener que ser de tal o cual manera.、Exacto. Y bueno, y es un, un, un tener que ser muy.、Eh, Es muy lejano, es i r r e a l y, y es muy doloroso. También. Sí, también. Este, tiene que ver con esta interpelación que hace la obra, sin duda, a, a los mandatos y a los patrones, ¿no? En los que nos vemos este, justamente atravesadas todas las mujeres, esos mandatos. Que, ¿Y que... qué tipo de público、eh, vieron ustedes en las presentaciones? Había. Todas las generaciones, o había más, más、eh, gente joven, o,、sí. o no, qué fue lo que Eso, vieron. Estamos muy sorprendidas con, con la recepción que tiene la obra el,、uh -huh. al público,、eh, porque es un, es un público muy variado el、eh, que viene a, viene a ver la obra,、eh, muy variado respecto a las edades、eh, de las personas, eh, también eh, muy variado con respecto a. Nosotras, como, como, como teatristas de, de hace bastante tiempo, podemos observar también que el público que se acerca a la sala es público como general, no es público que consume teatro como Habit habitualmente. Ajá,、sí. Y eso también es un, un, una cosa que a nosotras no, nos parece súper valioso y súper potente, y la、eh, cual agradecemos un montón. Como que hay algo de la obra que indudablemente es, y sin duda es la temática. y que quizás esté, esté boca en boca, n o el decir, bueno, no me lo llevo, me llevo esta reflexión y quizás lo, lo compartan en el laburo,、claro. la compartan la familia,、sí. y, y eso hace que gente que quizás no va a ver teatro se acerca a ver nuestra obra talle único, y, y eso nos sorprende un montón,、uh -huh. y nada, nos parece fabuloso también, obviamente.、Claro. Eh, Pero sí, sí, es como que la temática, obviamente, creemos que, que atraviesa un montón de las generaciones todas.、Sí. Eh, hoy, de hecho, hoy esta, esta tarde tuvimos un desmontaje de la obra con un grupo del Colegio de la Universidad, al cual fue Pola, porque b u e no eso no podía ir. Y bueno, que, eran, que son adolescentes. Nosotras、claro. también, como que pensamos, en el momento de pensar、eh, esta obra, pensamos en, un poco en ese público, pero bueno, como que ha trascendido. M、más allá solamente del público joven, sino que, bueno, viene, viene gente de todas las edades, la verdad. Qué bueno. Carolina, sos de Santa Rosa, contanos un poquito、sí. quién sos. Sí, yo soy de Santa Rosa, soy actriz, hace、sí. 15 años más o menos que hago teatro, Esta he estado en, en varias obras haciendo, bueno, más, más que nada con el rol de actriz, con, también haciendo asistencia, es un rol que a mí me gusta mucho,、eh, soy docente. De, de Teatro,、bien. trabajo en los coles.、Eh, bueno, y ahora directora.、Okay. <ríe> con esta obra. Completa. Y con Ana Paula Lara, ¿cuánto hace que trabajan juntas? ¿Cuándo empezaron a pensar? Me dijiste que habían empezado en abril ya a trabajar en、sí. la obra que se presentó en diciembre, pero digo, ¿cuánto antes empezaron a pensar en el proyecto? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo empezaron a trabajar juntas? Nosotras somos amigas. Ah, bien. Antes. o sea somos muy somos amigas o sea nos, nos unimos por el teatro pero、Bien. somos amigas hemos vivido juntas eh, somos, eh, eso, somos somos muy somos muy muy amigas y a partir de, de, de nada de ciertas reflexiones que vamos haciendo acerca del teatro que queremos hacer del teatro que queremos ver、uh -huh. decimos, bueno mira esto es, es una, una eran conversaciones que n o s o t r a s teníamos desde la a mitad s no desde desde las vivencias y de las cosas que nos pasan y no solamente a nosotras que nos pasan también a, a, a, las, a las personas que tenemos a nuestro alrededor a nuestra s madre s a nuestras abuelas、sí. eh, y a partir de ahí de, de, de, de este que surgió sería yo、Bien. le o sea, tenía un, una idea en la cabeza y le dije a la pola le dije amiga yo creo que tenemos que hablar de esto、uh -huh. eh, tengo una imagen como que se me venía a la cabeza y bueno vamos a ponerle el cuerpo y ahí, de ahí surgió también n o de como de poner l el e cuerpo en escena de reflexionar nosotras también en, en torno a la problemática、mm. en, en, en buscar situaciones n u e s t r a s que también que, que nos han por las que atravesamos nosotras en una de esas, de esas búsquedas hay algo que pasa muy loco y muy mágico en realidad el, siempre que estamos que en, en un proceso creativo que empieza a caer información de la nada s Sí, yo fui a una librería estaba en córdoba y estaba, fui a una librería y se me apareció así un libro que se llama tengo derecho a pertenecer gorda que es un libro de una activista gorda de e s t a d o s u n u que y bueno y ese libro decía al, empezamos a leer así decía, decía las mismas cosas que nosotras decíamos ¿no?、claro. y ahí empezamos a, a, a investigar un poco más y encontramos varios grupos que de, de, de activismo gordo gorde、uh -huh. Eh, que, que, que, que están hay un grupo que hay un grupo también acá en, en santa rosa descubrimos、eh, bueno hay mucha gente organizada también、eh, hay gente que escribe acerca de esta problemática、eh, bueno y un montón de, de, de información que fuimos r e c o p i l a n d o y que se nos fue presentando en, en este mismo proceso y eso también fue el gran dentro de todo fue un, un proceso creativo bastante corto、sí. O sea, de mayo a 7 meses 7-8 meses y largamos a estrenar porque creímos que era una necesidad independientemente del, de quizás el, el proceso artístico en sí del, del, del producto artístico creí, creímos que políticamente nosotras era、eh, era potente presentarlo justamente en el verano en el inicio del verano con, con todo lo que conlleva muchas veces、eh, este el vol Mostrarnos, ¿no? empezar a mostrar nuestros cuerpos después de haber estado tapadas. Y,、mm. y, y bueno, todas esas, esas conclusiones y esas reflexiones y esas experiencias que nos compartíamos entre nosotras, dijimos, bueno, ya pues a m o s a l a r g a r l o a eso y vamos a compartirlo con las demás personas. Qué bien, qué bien, o s i e n d o uso del teatro como, como disparador, digo. Para visibilizar todas estas problemáticas sociales. Exactamente, ¿eh? el teatro、genial. para la f a n t a s es un puente. Claro, sí. genial, sí, una herramienta fundamental, sí, buenísimo.、Vale. Hoy hablábamos con Silvia Sapsuk también de, de lo que significa el arte, de lo que significa la cultura, que、uh -huh. todo es transformador, todo, todo produce o ayuda a producir los cambios. ¿no? Son, eh, parece, parece que no, pero digo, todo suma a esa. Ese intento de, de construcción colectiva en la que todas, desde algún lugar, desde algún punto donde nos toca actuar o interactuar, este, aportamos lo que podemos. Y esto es fundamental,、sí. ¿no? El, sí, el sí, arte, y la cultura, es fundamental. Sí, tal Decime, cual. Decime, Caro, si querés nombrar a las demás personas que integran este grupo, de,、bueno. de esta obra, y después contanos, porque me imagino que este año la van a seguir presentando. Sí, vamos a、claro. seguir vamos a s e g u i rodando r la c t a Tenemos、mm. muchas ganas de ir a un montón de lugares. Queremos r e c o r r e r toda la pampa. Claro, sí. Así claro, que claro. Ahora, s í que a de hecho, en fines de mayo tenemos función en Pico. Y bueno, y ahí d e esta semana nos tenemos que juntar a, a armar agendas ahí para ponernos de acuerdo junto con el equipo. Que ahora, o sea, él obviamente en un proceso, en un proceso creativo de una, de, un, de una obra participa n un montón de、claro. personas. Sí, una, sí, actualmente, sí. el equipo que tenemos es、eh, con. Ana Paula Lara, que es la actriz, la Pola. Sí.、Eh, después está Lucas Mora, que es nuestro diseño de, diseñador de, de, de luces y,、uh -huh. y también operador lumínico. Y m a u r i o Díaz, que es nuestro productor. Perfecto. Y vos me mencionabas de, bueno, que tienen, están preparando la agenda para recorrer toda la pampa. Pero me、sí. imagino que en Santa Rosa tavan, también la van a seguir presentando porque hubo mucha、sí. gente que se quedó con ganas de verla. Sí, sí, sí, vamos、Así、a seguir que... presentándola.、Eh, seguramente, prontito estaremos haciendo algunas funciones en a t t p o bueno, en alguna de las salas de por acá, o en TKQ,、eh, que, bueno, que son salas que, nada amigas. Claro, que, que, que, que, sin、eh, duda, sin、eh, duda que sí. Están súper abiertas siempre a poder、eh, como a, a mostrar le, las producciones que hay. Sí. Así que seguramente vamos a estar haciendo funciones ahora antes de este, esta función en Pico por, por acá. Y después, sí, la, la idea es, es, es eso, hacer como quizás un montaje. Nos encantaría también poder mostrarla en los diferentes coles. Ah, sí, eso sería como, muy bueno, ¿eh? Sí. sí. Y yo pensaba hoy, cuando hablaba de, de la obra Lápices, este, el, el, el, la ganadora, digo, digo qué、sí. maravilloso el teatro pampeano,、eh, las tres obras premiadas, todas pampeanas, digo. ¿Cómo ha crecido?、Eh, qué maravilloso que está, que está haciendo、eh, el teatro en La Pampa. La verdad que hay unas producciones magníficas. Sí,、eh, la sí, verdad sí, que, sí, que hay o sea,、sí. el, el, realmente el teatro pampeano es muy valioso.、Sí. Hace, siempre hubo, realmente hay muy bueno, hay buena cuna.、Uh -huh. Los lais de Pampeanes son, hay buena cuna de, de, de teatro. Pero bueno, por ahí al no tener quizás la oportunidad muchas veces de, de estudiar acá sí, en nuestra provincia,、sí. eso hace que mucha gente se vaya, que por ahí después cueste volver.、Claro. Eh, pero bueno,、eh, realmente hay muy, muy buen teatro en、muy、La Pampa. Muy bueno, sí. Coincido, sí. coincido. Bien. Está creciendo un montón,、sí. hay un montón de gente que está, que está interesada en hacer, que sí, está interesada、sí. en, en también en ir a ver. Sí, claro, por eso, por eso. También hoy hablábamos ¿no? de. Bueno, también en esta crisis que no podemos soslayar,、eh, a veces este, cuesta para las familias este, pagar una entrada. Por eso yo resaltaba la importancia que tuvo este, este festival, donde todas las presentaciones eran gratuitas, pero además, digo,、eh, la cantidad de gente. Se agolpó, que quedó afuera, que no pudo verlas, por eso te decía,、sí. ¿no? Bueno, mirando todas las variables que tenemos、eh, en este contexto en el cual estamos, este, pero bueno,、eh, sí, para, para, el, disfrute, el... el disfrute de ver una, una buena obra de teatro también、eh, hace un poco más agradable. Sí, la, la comunidad teatral realmente,、sí. o sea, la fiesta provincial, no solamente en el interior de la, de la comunidad teatral es una fiesta,、claro. sino por compartirlo con, la, con toda la sociedad, o sea,、sí. por, con toda la comunidad es, es muy lindo, es un gran impulso el saber que, que vos haces una, una, una función y van 300 personas a, a ver la, la, la obra.、Ah, vale, eh, vale. Sí, es genial. También nos, nos deja pensar cuál es, nos cuál hace pensar cuál es, el teatro que, cuál es el teatro que nosotros, desde La Pampa hacemos. ¿Cuál es el teatro que, no, que les interesa también a la, a la gente、eh, que viene a ver las obras?、Eh, claro. o sea, se pueden hacer muchas、eh, di distintas evaluaciones, por así decirlo, y eso es súper valioso. Seguro que ustedes la hacen porque también hay que ver qué, tipo de, qué teatro elige la, la comunidad, ¿no? Es importante. Claro. c a r o ha sido un gusto、eh, charlar un ratito、Igualmente. contigo. Gracias por、Igualmente. estos minutos para tu tiempo, mujer. Eh, bueno, cuando tengan novedades,、eh, este programa y este micrófono y esta radio está a disposición de ustedes. Un abrazo、bueno. infinito. Felicitaciones bueno, una vez más para, para todo el grupo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias y bueno, ya, ya estaremos enviando entonces. Sí, sí, sí,、funciones. esperamos. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Adiós. Ahora a m o s con Carolina Vergara. Ella es la directora. y productora de esta obra t e a t r n a